En Teleelch Radio Marca La Glorieta, con Rosmar Alonso. El programa que madruga contigo. Son las 8 en punto de la mañana. Gracias por estar escuchándonos en este martes 13 de junio. Hoy vuelven las lluvias. Tendremos un día nuboso, pero con calor. La jornada estará marcada por la inestabilidad atmosférica, con precipitaciones por la tarde y temperaturas máximas en torno a los 27 grados. Ahora la estación meteorológica de Teleelch nos indica que tenemos 21,6 grados de temperatura. La plaza de la vieja ermita de Santana en Valverde, con algo más de un siglo de historia, ha sido el lugar escogido por el Partido Popular y Vox para firmar esta mañana su Pacto de Gobierno, que les va a permitir arrebatar de nuevo la Alcaldía a los socialistas como lo hizo Mercedes Alonso en 2011, pero en aquella ocasión no necesitó de pactos para gobernar porque consiguió la mayoría absoluta. Otro capítulo es lo que le ocurrió después, no supo mantener a su equipo unido. En Elche se ha llegado a ese acuerdo con Vox, pero Carlos Mazón en Valencia lo tiene mucho más difícil que Pablo Ruz, por el veto impuesto desde el Partido Popular, desde Génova, al candidato de Vox en Valencia, al estar condenado por maltrato veremos qué ocurre Pues es nuestra noticia de portada. PP y Vox han llegado a un acuerdo en Elche. Hoy firmarán ese pacto de gobierno y el sábado el líder de los populares, Pablo Ruz, será elegido alcalde de la ciudad al contar con los votos de los tres concejales de Vox, quedándose PSOE y compromiso en la oposición. También hoy les vamos a contar que el TSJ ha denegado la petición de la Universidad Miguel Hernández de Elche de suspender medicina en la Universidad de Alicante. La justicia avala la implantación del grado de medicina en Alicante y desestima la medida cautelar que pidió la UMH al considerar que no va a perjudicar al campus de San Juan. El Hospital Vinalopó ha implantado con éxito el primer marcapasos sin cables, es un dispositivo más pequeño y reduce las probabilidades de complicaciones. En la página de sucesos, ayer un peatón de 77 años fue atropellado por la mañana en la calle Jaime Pomares-Jabaloyes, por lo que fue trasladado al hospital con politraumatismos. El aeropuerto de Elche encadena cinco meses de récord y en mayo logra un millón y medio de viajeros. En estos primeros cinco meses de 2023 han pasado por el aeropuerto más de cinco millones y medio de pasajeros, un 27,7% más que en mayo del año pasado. En la crónica deportiva, el gran capitán Gonzalo Verdú pone fin a su etapa en el Elche Club de Fútbol, concluye su contrato el 30 de junio y dirá adiós a las seis temporadas que ha pasado en el equipo franjiverde desde el primer día, se convirtió en un líder irreferente, se marcha con dos ascensos, a segunda y a primera división. ...informativos en Teleelch, Radio Marca. Pues comenzamos. El Partido Popular y Vox firmarán esta mañana... ...su pacto de gobierno y lo harán en la Plaza de la Ermita de Valverde... ...en un lugar vinculado al patrimonio histórico ilicitano ...y consagrado. Han convocado a los medios de comunicación... ...para dar a conocer el acuerdo alcanzado esta misma mañana... ...porque ayer en Madrid el secretario general de Vox... ...ponía como ejemplo las negociaciones entre Pablo Rudi y Aurora Rodil... ...y apelaba a los populares a que lleguen a acuerdos en el resto de municipios... ...para evitar los gobiernos de izquierdas... ...pero el Partido Popular desde Génova... ...es una noticia que hoy recoge en las portadas de todos los diarios... ...marcó una línea roja... ...y puso un veto al acuerdo en Valencia... ...Carlos Mazón lo tiene difícil... ...porque desde Génova no quiere que negocie con el candidato de Vox... ...Carlos Flores al asegurar el portavoz de campaña que no puede ocupar ningún cargo en el Gobierno autonómico al estar condenado por maltrato, mientras que desde el Partido Popular Valenciano niegan los vetos. Estaremos pendientes, por tanto, de la reunión en Valencia entre PP y Vox y, aquí en el Che, lo hemos dicho, ayer se cerró el pacto de gobierno, por lo que este sábado Pablo Ruz será investido alcalde de la ciudad. En la primera reunión ya nos informaron que la rebaja progresiva de los impuestos, la puesta en marcha de un plan de formación laboral y atender las necesidades de las pedanías serán las primeras decisiones de este Gobierno. El pasado jueves Pablo Ruz y Aurora Rodil adelantaban lo que va a ocurrir hoy, que iban a firmar un pacto de Gobierno sin mayores complicaciones. Así lo dijo Pablo Ruz. En esta reunión hemos hablado básicamente de los acuerdos generales, de este pacto que queremos que sea un pacto estable. Somos la mayoría social de este municipio, somos la mayoría social de los ilicitanos que nos han pedido que sepamos y que seamos capaces de ponernos de acuerdo para gobernar para todos. Y creo que esa ha sido la línea a tratar en esta primera toma de contacto tan fructífera y tan positiva. Y Aurora Rodil. Y hemos focalizado... Eh, justamente en propuestas para mejorar la vida de todos, pensadas en el bien común. Y por lo tanto hemos encontrado muchas coincidencias, creemos que partimos de una muy buena reunión y esperemos para el bien de Elche que haya un acuerdo y creemos que así será. Pues hoy cuando se firme ese pacto para gobernar la ciudad en los próximos cuatro años nos hablarán de esas líneas estratégicas y quizás del reparto de las competencias veremos cómo han quedado. Informativos en TeleElch Radio Marca. Y otro de los titulares del día de ayer fue lo publicado por la agencia ECE. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha denegado la suspensión cautelar solicitada por la Universidad de Elche para impedir que se implante el grado de Medicina el próximo curso académico en la Universidad de Alicante. La resolución del alto tribunal indica que no se ha acreditado convenientemente la concurrencia de los requisitos legalmente establecidos y por ello rechaza esa medida cautelar pedida. Por la UMH del che. Explica que la implantación del grado de medicina en Alicante no perjudica en principio los estudios universitarios de San Juan y entran en juego intereses públicos que merecen idéntica protección. Asimismo, el TSJ deniega la suspensión, puesto que no se dan situaciones irreversibles que no se puedan reponer para el caso de estimarse el recurso interpuesto por la UNH, por lo que no tienen sentido las medidas solicitadas. Esta decisión, sin duda, da seguridad a los estudiantes que solicitarán la prescripción a partir del 19 de junio, ...con el fin de matricularse en el primer curso de este grado... ...que de forma extraordinaria ha ofertado para septiembre... ...86 plazas del grado de Medicina en la Universidad de Alicante... ...los siguientes cursos serán 75 las plazas que se ofercen. Pues seguimos hablando de Medicina... ...porque los que terminan este grado... ...para el Foro de Médicos de la Comunidad Valenciana... ...un organismo que aglutina varios colectivos profesionales... ...ha mostrado su total rechazo a la contratación de estos estudiantes... ...que han acabado el grado de Medicina... ...para suplir plazas de Medicina Familiar y Pediatría... ...en las consultas ordinarias y en servicios de los centros de salud... ...consideran que los egresados no cuentan con la formación requerida... ...en la normativa española y europea para cubrir esas plazas... ...denuncian que las contrataciones son ilegales... ...y ponen en peligro la seguridad de los pacientes... O opinan además... ...que debe haber fórmulas de gestión diferentes... ...a la de poner en un riesgo legal... ...a los recién graduados... ...que pueden marcar el resto... ...de su carrera profesional. Y no abandonamos el ámbito médico... ...porque el Hospital del Vinalopó... ...ha implantado con éxito... El primer marcapaso sin cables. Es una noticia que hoy nos cuenta nuestra compañera Marga García. Muy buenos días, Marga. Buenos días, Rose. El Hospital del Vinalopo ha implantado con éxito el primer marcapaso sin cable, convirtiéndose en el primer hospital ilicitano y segundo de la provincia en realizar este tipo de intervenciones. El paciente de 51 años e intervenido de dos valvulopatías por cirugía cardíaca fue dado de alta a las 48 horas en perfecto estado de salud. Los marcapasos sin cables al colocarse directamente en el corazón sin la necesidad de un bolsillo quirúrgico ni de cables de estimulación es una opción mínimamente invasiva y reduce el riesgo de complicaciones casi un 50%. Este dispositivo es un 93% más pequeño que uno convencional. Además, incrementa la satisfacción del paciente al no dejar cicatrices ni abultamientos bajo la piel. Informativos en Teleelch, Radio Marca. Y la ONCE ha repartido suerte en Elche. Alguien se ha llevado 240.000 euros en el sorteo del pasado sábado, 10 de junio. El vendedor Jesús Manuel Verdúo Esclapez fue el que trajo la suerte a la ciudad con un sueldazo que repartió entre uno de sus clientes habituales. Él se sitúa en la avenida de La Diagonal. Jesús es vendedor desde la 11 de la 11 desde junio de 2009. También está de suerte el aeropuerto de Elche porque ha vuelto a registrar cifras de récord con un millón y medio de pasajeros en el mes de mayo. Esto supone un 18% más que el año anterior. La mayoría de viajeros son de vuelos comerciales y principalmente internacionales, un millón mil, mientras que 192.000 fueron nacionales un 14,8% más que en 2022. La mayoría de los turistas proceden de Reino Unido, seguido de Países Bajos, Alemania y Bélgica. Además, se gestionaron algo más de 9.600 vuelos y en estos primeros cinco meses de 2023 han pasado ya por el aeropuerto más de 5 millones y medio de pasajeros, un 27,7% más que en mayo del pasado año. ...informativos en Teleelch Radio Marca. Pues abrimos la página de sucesos para contarles que... ...un accidente de tráfico ocurrido ayer por la mañana... ...en el que un hombre de 77 años resultó herido... ...al ser atropellado por un turismo... ...el accidente tuvo lugar a las nueve y media... ...de la mañana en la calle Jaime Pomares Jabaloyes... ...hasta el lugar se desplazó una unidad del SAMU... ...cuyo equipo médico estabilizó al peatón de 77 años... ...como decimos, que presentaba politraumatismo... ...posteriormente fue trasladado al Hospital General... ...en la ambulancia de soporte vital avanzado". La policía local detuvo a un hombre de 56 años... ...por quebrantar la orden de alejamiento de su expareja... ...durante labores de vigilancia... ...los agentes vieron un coche mal aparcado... Tras pedirle la documentación al conductor, comprobaron que contaba con una orden de protección del juzgado de violencia. La orden prohibía al hombre aproximarse a menos de 200 metros del domicilio de su expareja, pero en ese momento estaba a 90. El implicado afirmó que sabía que estaba vulnerando esa medida judicial, pero que le daba igual, porque siempre acudía a una cafetería de la zona, así que fue arrestado y trasladado a las dependencias policiales. ...también la policía local detuvo a dos hombres por eh, tráfico de drogas... ...los agentes estaban patrullando por la avenida de las Cortes Valencianas... ...cuando advirtieron a un conductor de que se había saltado una señal de ceda al paso... ...los agentes le dieron el alto y vieron que tanto el conductor... ...como los acompañantes ocultaban algo bajo los asientos... ...los policías detectaron el fuerte olor a marihuana... ...y cachearon a los implicados... En el registro encontraron los cogollos de marihuana, heroína y 280 euros. Los implicados de 26 y 56 años fueron detenidos y trasladados a las dependencias policiales. Pues el Festival de Guitarra Ciudad de Elche celebra este año su 25 aniversario con prestigiosos guitarristas internacionales que vendrán hasta Elche del 24 al 30 de julio. Todas las noches habrá conciertos en el claustro de San José y clases magistrales en la Universidad Feu Cardenal Herrero. Nos cuenta, la noticia nos la amplía nuestra compañera ...y Ciar Martínez... ...muy buenos días... ...buen día Ros... ...este año se celebra el 25 aniversario... ...del Festival de Guitarra Ciudad Dents... ...que combina... ...conciertos, concursos y docencia... ...y se celebrará del 24... ...al 30 de julio... ...en cuanto a los conciertos... ...cada noche habrá... Uno de un artista o de una agrupación tendrá lugar en el claustro de la iglesia de San José y serán de entrada gratuita a excepción del de Álvaro Pierri. En cuanto a las clases magistrales, hasta cinco prestigiosos profesores enseñarán diversas técnicas musicales del 25 al 28 de julio en la Universidad Ceu Cardenal Herrera, un máximo de 15 alumnos en cada curso podrán aprender de artistas del calado de Pedro Mateo González o Margarita Escarpa y por último el concurso de interpretación de guitarra tendrá una prestación económica de 1.500 euros para el ganador y un concierto organizado por Pima en Petrer, la prueba eliminatoria será el lunes y la final será el martes 25 de julio. Pues ayer la concejal de Cultura y el director del festival presentaron la programación de este evento cultural que tendrá lugar el próximo mes de julio. Y esto es lo que destacaba la concejal de Cultura, Marga Antón. Un lado tiene la parte didáctica en la que los alumnos que vienen de, lo, de todas las partes del mundo tienen una parte de, de aprendizaje con los profesores que también eh, son primeras las personas más importantes dentro de esta disciplina y luego también tienen la parte de las interpretaciones y los conciertos en este mismo claustro y también un concurso de, de guitarra. Eh, después de tantísimos años el, el prestigio de este festival ha, es reconocido en poblaciones vecinas y también eh, los alumnos que deciden desplazarse desde sitios muy lejanos para tener la oportunidad de recibir esas clases magistrales de de los profesores más importantes y también eh, luego poder participar en el concurso. Álvaro Pierri es un he dit, una de las personas más importantes del mundo de la guitarra clásica y eh, tenemos la suerte que cada año volviera a él, a pesar de que las condiciones no siempre siguen las más idóneas. Él ya ha hecho un een fan del nostre festival en is mola met en, hebben de immense zorg dat we elk jaar hier kunnen hebben, zo spannend, met Feinclase. Want hij is een persoon die in de hele van de gitaar ...pues este año fue multitudinaria... ...la fiesta del rocío en la zona del pantano de Elche... ...hoy entrevistaremos al presidente de la Casa de Andalucía... ...Juan José Jaimez, para hacer balance... ...de una tradición arraigada desde hace décadas... ...en la comunidad andaluza residente en Elche... ...la romería y la estancia de los participantes... ...que pernoctaron dos noches... ...en la zona del viejo molino del pantano... ...se desarrolló sin incidentes... ...las actuaciones, la misa, el salto de la ...así como la procesión... ...fueron los principales actos programados. yo creo que ha sido bastante bueno... ...había mucha influencia de gente... ...como usted bien ha dicho... ...no ha habido incidentes ninguno... ...y yo creo que de las últimas romerías... Eh, ...es ha sido una de las... ...de las mejores, de las que más afluencia de gente ha habido... ...que llevábamos ya muchos años... ...que no había tanta afluencia así de gente... Y Visitelche acerca los atractivos de la localidad ilicitana al mercado gallego y del norte de Portugal en una feria turística que tuvo lugar en Silleta, Pontevedra. El ayuntamiento contó con mostrador propio en el expositor de turismo Comunidad Valenciana. Además de los principales productos y las diferentes fiestas de interés turístico, se hizo hincapié en las escapadas de fin de semana o puentes en el municipio recopilados en el portal visitelche.com. Y este viernes por la mañana en la sede del Colegio de Abogados se llevará a cabo una jornada de Derecho Digital con el objetivo de explorar los desafíos legales que surgen en este entorno. Andrés Pedreño ofrecerá una conferencia sobre las aplicaciones legales del chat GTP y Pepe Gutiérrez hablará sobre las oportunidades que ofrece esta herramienta de inteligencia artificial. Y el decano del Colegio de Abogados de Madrid será otro ponente para abordar otro tema sobre el phishing bancario. La empresa elitana de Mesol ha conseguido el certificado de instalador oficial de Tesla, que le acredita para la compra e instalación de las novedosas baterías de esta compañía, que están marcando un hito en la revolución energética. Tan solo un selecto grupo de empresas en España tienen esta certificación, que va unida a la formación de los empleados en los recursos que ofrece Tesla. Informativos en TeleElch Radio Marca.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 No quiero hablar de la guerra, no quiero hablar del parado Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar de la lucha si no estamos preparados No quiero hablar del mendigo, no quiero hablar del esclavo No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado De muy buenas intenciones Sin entregar nada a cambio Hablar de la lucha si no estamos preparados Con Rosmaría Alonso. Bien, nos acercamos a las ocho y media y vamos ya a hablar con Paco Gómez del tema del día y del año o de la temporada. Gonzalo Verdú marcha del Elche, club de fútbol. Buenos días, Paco. Hola, Ros. Buenos días. Supongo que los mensajes de las redes sociales habrán, las redes sociales habrán inundado de mensajes para agradecer lo que Gonzalo Verdú ha hecho por este equipo. Sí, la verdad es que es una figura que se va a gigantar conforme se vaya marchando, ¿no? Es ese tipo de futbolistas que dejan huella en lo deportivo y en lo humano. Desde que llegó en la temporada 17-18 en una Aquel descenso fatídico a segunda B llegó bueno, pues haciendo un esfuerzo porque el Cartagena le renovaba tres temporadas, pero él prefirió el Elche. Y desde entonces bueno, pues ha vivido eh, casi 200 partidos con la camiseta del Elche, dos ascensos, dos permanencias, capitán desde el primer día. Y sobre todo, además de, de gran futbolista, eh, dejando unos valores como persona, como compañero, como hombre de club, difícilmente igualables, ¿no? Es una, una figura que se va a echar de menos y, bueno, se paran sus caminos después de seis temporadas de un jugador de época, de un central de, de época. Mmm, mañana se le va a despedir en una rueda de prensa al filo de las 12. Y, y es de ese tipo de futbolistas que salen muy de vez en cuando y que eh, te deja... ...bueno pues esa añoranza ¿no?... ...de, de tener futbolistas de, ese, de esa estirpe ¿no?... De, ese, ...de esa piel ¿no?... ...me estás describiendo un poco a Nino... ...sí, sí, es ese tipo de capitanes... ...de hecho cuando Nino se, eh, se retiró... ...él cogió el, el brazalete de capitán... ...como primer espada hasta entonces era segundo y bueno, cuando le comparábamos a Nino decía que era imposible llegar a, a su figura y que él lo haría de la manera más humilde y sencilla posible y la verdad es que cuando uno es así de sencillo es cuando de verdad es grande, ¿no? Lo era Nino, lo es Gonzalo Verdú y es un futbolista al que recordaremos, insisto por su imagen eh, como persona y también como su gran rendimiento como futbolista ¿no? han, ido a la, han ido a la par yo creo que es un, mm. un vacío importante el que deja en el Elche Club de Fútbol y en el vestuario del Elche que necesita de jugadores eh, ...de esa fuerza, ¿no?, y de ese carisma. Al margen de lo que pueda contarnos mañana en su despedida... Eh, no. ...el anuncio de su marcha viene también con los motivos de, de, este ces, de, de esta sí. despedida. Sí, bueno, a ver, el, el club lo que hacía ayer en su eh, cuenta oficial de, de Twitter... ...y en sus redes sociales... Era un homenaje a, al capitán, pero no ponía los motivos, simplemente que se paraban sus caminos. Ya lo comentábamos la semana pasada, eh, se iba a tener con él un trato preferencial y el trato preferencial era decirle, Gonzalo, ¿qué estás dispuesto a aceptar? Porque el Elche le ha ofrecido un contrato muy a la baja. Él tiene, seguramente el Cartagena será su destino, porque el Cartagena lleva loco detrás de él desde que se marchó del Elche Club de Fútbol, él es cartagenero y allí es una institución eh, no más que aquí, porque aquí lo que ha hecho en seis temporadas ha sido espectacular, pero va a ser rival del Elche. Él a mí me decía particularmente la semana pasada eh, que él no quería que se le diesen unas migajas por ser quien ha sido, ¿no? él, que él quería que se le valorase por el rendimiento. Está claro que no se le ha valorado porque tanto a él como a Josan se le ha ofrecido una renovación por un año, eh, bajando el 50% de, de su ficha. Y bueno, eso él lo va a conseguir con creces en, en otros clubes de segunda división. Entonces, bueno, eh, está claro que hay ciclos. Él a los 34 años, si no hubiera sido esta temporada, hubiera sido la que viene, pues tendría que haber cerrado. Yo creo que es un buen momento. Mejor ahora eh, que no si renueva en unas condiciones en las que a él no le gusta, no está a gusto, eh, juega muy pocos partidos la próxima temporada. Mejor así tener un gran recuerdo de, de Gonzalo Verdú y que él también tenga un gran recuerdo del, del Elche Club de Fútbol. Sabemos los detalles de la despedida que han preparado. Será una no, rueda de prensa yo, sin Bragarnik, ¿no? No estará. Sí, no, Bragarnik no, no... No va a venir a hacer balance de temporada. No, bueno, de momento no. Bragarnik eh, suele dar una rueda de prensa al año, claro. normalmente. Y quizás sí. podría ser estas las fechas, ¿no? Pero de momento no está aquí y, bueno, Gonzalo Verdú, yo creo que se merece una despedida como él ha sido, sencilla. Una despedida en donde eh, seguramente se emocionará, veremos alguna lágrima y en la que, bueno, expresará lo que ha vivido aquí durante estas seis temporadas. Es uno de los futbolistas más queridos y eso es muy difícil eh, que todos nos pongamos de acuerdo para darle esta despedida. Afición, uh -huh. medios de comunicación, el propio club… Eh, bueno, es un, es un futbolista singular y mañana pues eh, yo creo que será una emotiva despedida. Y quizá no sea la, la última despedida, porque Josán irá detrás, Bueno, cómo lo veis? tiene pinta eh, de... Que tiene ¿Qué pinta movimientos de... hay? ¿Qué tenéis? ¿Qué certezas tenéis? Incertezas ninguna, porque en esto del fútbol los mercados se hacen larguísimos, pasan las semanas y no hay noticias. ¿Por qué? pues porque ellos todavía ven que están en, en tiempo, hasta que empiezan las pretemporadas, pues sus representantes se mueven en este mercadillo de verano en el que bueno, ofrecen... ...a los jugadores, a todos los equipos de segunda... ...que ellos entienden que, que pueden tener aspiraciones... ...el caso de Josan sigue muy lejos... ...de la oferta que le ha hecho el Elche... ...que es muy parecida a la de Gonzalo Verdú... ...y si esto sigue así pues... ...aceptar algunas de las propuestas que tiene de segunda... ...es una pena, porque si dijera... ...bueno, me voy a segunda... Eh, ...porque el Elche sigue en primera... ...pero no, no, es que te vas a ir del Elche y no lo digo por él, sino por el Elche por no haberle mejorado las condiciones yo creo que Hossan es un futbolista muy interesante en segunda división, y el camino de Hossan yo creo que lo van a seguir seguro Gumbau que no va a seguir, Palacios hablo de hombres a los que se les ha propuesto la renovación y ninguno ha contestado hasta el momento, con el único que se está renegociando es con Hossan y no se llega a acuerdos, eh, los casos de Enteca y de Carmona que también interesan, estos son mucho más complicados porque no son, ni quedan libres ni son del Elche, son jugadores uno del Rayo Vallecano y otro del Sevilla, ambos de primera, van a esperar a que sus entrenadores ver si cuentan con ellos, si no cuentan intentarán esperar a ver si encuentran una opción de primera y digamos que la última puerta sería el Elche en segunda división, por tanto eh, lo que decíamos hace ya muchas semanas 13 continúan, 13 terminan, de los 13 solo uno renovado que es Pedro Vigas, es decir el Elche tiene 16 jugadores con contrato en vigor y de los otros 12 que acaban va a ser muy difícil que ninguno más pueda continuar. Por lo tanto, pues eh, habrá que firmar lo que decíamos eh, estas semanas, entre 7-8 jugadores la próxima, bueno, la próxima no, ya este verano para la próxima temporada. Bueno, pues estaremos muy pendientes de los movimientos que se puedan producir, de las contrataciones, de las salidas, porque tienen que llegar jugadores, mm. veremos eh, quiénes son los, que, que, los que aterrizarán. Sí, hay que apuntar el nombre de, ayer lo comentamos, de Kevin Gutiérrez, jugador eh, expresamente pedido por Sebastián Becasese, lo tuvo en Defensa y Justicia en Argentina, club del que el asesor deportivo es el propietario El Elche, Cristian Bragarni, cosa que todo queda en casa. Uh -huh. Y bueno, Kevin Gutiérrez es un centrocampista de 26 años eh, que ha jugado 90 partidos ahí en Defensa y Justicia con Becasese de entrenador, donde juntos ganaron la Recopa Argentina y bueno pues es un futbolista que le puede venir muy bien al Elche porque el Elche se está quedando sin centrocampistas, a la marcha de Gumbau habría que unir eh, también la de Alex Collado, la, la de Papecheik, eh, presumiblemente la posible salida de, de Omar Mascarel Raúl Guti veremos, eh, en fin, el Elche necesita centrocampistas como el comer. Pues veremos qué, qué equipo es el que va a empezar a hacer la pretemporada. Será totalmente distinto al que terminó esta fatídica mm, temporada. La mitad, la mitad de jugadores. Se va a renovar la plantilla, yo creo que en un 50 o un 60%. Hay trabajo por mucho, delante. Mucho. Gracias, Paco. Y hasta luego. Nosotros continuamos, lo hacemos con la previsión del tiempo. El tiempo en Teleelch Radio Marca. Con Vicente Bordonado. Colaboran Autochapa Blasco, New Césped Artificial, Autofima Hyundai, Dátiles de Elche y La Baquería del Camp del. Muy buen día. Hoy por la tarde volverá la lluvia y seguimos hablando de noches tropicales en buena parte del territorio. Durante buena parte de la noche la temperatura nocturna no ha bajado de los 20-21 grados.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 El paso rápido de un pequeño embolsamiento de aire frío en altura va a garantizar la inestabilidad atmosférica en una jornada en la que por la mañana tendremos alternancia de nubes y claros, viento en calma a partir de mediodía y ya de cara a la tarde la nubosidad irá en aumento, esperamos precipitaciones en el último tramo que incluso de forma localizada y puntualmente podrían llegar a ser intensas, el viento flojo de sureste y las temperaturas máximas hoy van a rondar los 27 grados. Mañana miércoles ya se adentrará rápidamente el embolsamiento de aire frío en altura por el Mediterráneo. Tendremos una jornada con predominio de cielos despejados, aunque por la tarde veremos algún intervalo puntual de nubosidad, sobre todo de tipo alto. Viento flojo de noroeste por la mañana a partir de mediodía de componente este con rachas en torno a los 25-30 km h Las temperaturas sin cambios significativos máximas que van a rondar los 28 grados, mínimas que de nuevo durante esta próxima madrugada en la ciudad no van a bajar de los 21 grados. Y el último tramo de la semana a partir del jueves estará marcado por la estabilidad atmosférica con cielos prácticamente despejados y temperaturas que subirán por encima de los 30 grados.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 bares para vivirlos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 porque la Universidad a distancia de Elche pone a tu disposición 30 títulos. También puedes estudiar inglés, francés y acceso a la universidad para mayores de 25 años. Infórmate, el 15 de junio comienza el periodo de admisión. Estudia en la UNED, en calle Candalix y en unedelche.es. It's just a slow... Elch on Stage. 16 de junio a las 10 y media de la noche en la Rotonda del Parque Municipal. Desde Estados Unidos llega la guitarrista y cantante de blues, Anna Popovich Band. 16 de junio en Elche. Anna Popovich, la mujer más importante del blues americano. Compra tu entrada en lomasticket.com y en las taquillas del Gran Teatro. Elch on Stage. Elch Cultura. Segunda jornada Elche Solar. El próximo miércoles 21 de junio, de 4 a 8 tarde, en Centro de Congresos Ciudad de Elche, Demesol realizará su segunda jornada Elche Solar. Todo lo que necesitas saber de la energía fotovoltaica. Jornada para expertos, asociaciones y ciudadanía. Entrada libre previa inscripción en Demesol.com. Visionarias, visionarios, la UMH es vuestra universidad. La universidad de las inconformistas, de los emprendedores, de las innovadoras, de los creativos. En la Universidad Miguel Hernández podréis desarrollar todo vuestro talento. Descubre cómo hacer realidad tu visión de futuro en umh.es. La Glorieta, con Rosmaria Alonso. Doce minutos pasan de las ocho y media, es momento de conocer cómo se circula por las calles de Ilche... ...y para ello tenemos a Jesús Iniesta desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Rosmari. ¿Cómo estás viendo el tráfico a estas horas?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 Circulación lenta en Puente de Canalejas y Puente de Santa Teresa en dirección centro. Tráfico congestionado en las calles Juan Carlos I y en la avenida Alicante en dirección Torrellano. Tráfico denso en los accesos a la rotonda de la Jud desde la circunvalación sur. Y retenciones en los accesos a las rotondas de la calle Magraner y en especial el acceso desde la calle Teulada en dirección Alicante. Recordar que la circulación se hace más complicada en las proximidades de los centros escolares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 Abrimos ya el kiosco para hacer ese repaso a la prensa nacional y hoy en portada la noticia que se repite, fotografía es la muerte de Silvio Berlusconi. El diario El País dice el hombre que definió la Italia del siglo XXI muere a los 86 años. El primer ministro y magnate unió política, deporte y televisión para extender su influencia. ABC, ¿cómo recoge esta noticia? Pues la muerte de Berlusconi refuerza a Meloni en la derecha italiana. La primera ministra despide a su socio como un luchador que transformó Italia y se reivindica como heredera de su legado político. El diario El Mundo, adiós al genio mediático que creó el populismo moderno. El presidente fue... De ...Urano Cairo, fue hermoso pasar tiempo con él... ...me quedo con su magia... ...también ah, dan una editorial del expresidente José María Aznar... ...que mis recuerdos personales de Berlusconi... ...y en el diario La Razón... ...muere Berlusconi, icono de Italia... ...el ex primer ministro falleció en Milán... ...a consecuencia de una leucemia... ...il Cavaliere... ...saltó al poder en 1994... ...tras el terremoto de Manos Limpias... ...fue el jefe de gobierno más longevo desde 1945... ...pese a sus escándalos... ...y hay otra, hay una, otra noticia nacional... ...que se repite también en las portadas... ...y tiene que ver... ...con PP y Vox... ...porque el diario El País dice que preparan acuerdos... ...para gobernar 135 municipios... ...uno de ellos se firma el delche ...se firma esta misma mañana... ...el partido de Feijó admite que no rechazará... ...coaliciones con los ultras... ...Calviño reclama un debate... ...con el responsable de Economía de los Populares... ...y el embajador de España en la ONU... ...será el número 2 de Yolanda Díaz... ...en Madrid... ...Sánchez alerta de que los fondos de la Unión Europea... ...peligran si gana la derecha... ...esto es lo que recoge el diario El País ABC... ...dice, el PP necesita el sábado a Vox... ...para gobernar en siete grandes ciudades... ...y 128 municipios... ...el portavoz nacional critica que Carlos Mazón... ...negocie con el candidato de Vox en Valencia... ...es una línea roja... ...Feijó sitúa su cúpula en los primeros puestos... ...y renueva al 75% de los cabezas de lista... ...para el 23J con un 44% de mujeres... El Mundo, como también recoge esta noticia, Vox amenaza al Partido Popular con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos. Es lo que puede ocurrir aquí, en la Comunidad Valenciana. Génova pide que aparte a su líder en Valencia, condenado por maltrato. Es una línea roja, dicen desde eh, Madrid. El Partido Popular deben negociar 135 ayuntamientos esta misma semana. También El Mundo recoge en portada que Aragonés pone El hogar a punto con separatistas duros ante una victoria de Feijóo. Que el boicot de Podemos por Irene Montero pone en riesgo la campaña de Yolanda Díaz. Y en La Razón nos dice que bah, Carlos Mazón no negociará con Vox el reparto del Gobierno. Líneas rojas de Génova en Valencia, violencia de género, igualdad, Estado autonómico e inmigración europea. El PP, entre comillas. Si seguimos con Abascal, el modelo de Sánchez con Iglesias, acabaremos igual que ellos. Y además la razón nos trae en portada que el PSOE borra a Podemos de la gestión económica del gobierno y que Inspección de Trabajo paraliza las campañas estrella de Díaz. Además, nos cuenta la razón que la Unión Europea acuerda la ley RIDER, Rider con la abstención de España. Trabajo exige que se considere a los repartidores como asalariados. Bien, pues estos son algunos de los titulares de los diarios nacionales de esta jornada de martes 13 de junio. La Glorieta, con Rosmari Alonso. Mira, mira, mamá, puedes tirar el cuello como una jirafa y rugir como un león blanco. ¡Arr! Pero qué gracioso eres. Y levanto las cejas como los orangutanes. Ya sé lo que quieres, ir a Río Safari Elche y Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada, con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche. Consigue tu descuento en nuestra web, riosafari.com.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 Glorieta con Rosmaria Alonso. Este pasado fin de semana se hizo la romería del rocío en el Pantano de Leche. ...fue una romería organizada por la Casa de Andalucía... ...donde no hubo incidentes y donde centenares de romeros... ...acompañaron a la Blanca Paloma... ...queremos hacer un balance de esta fiesta... ...tan tradicional y tan arraigada... ...sobre todo en la comunidad andaluza... ...que reside en Elche desde hace décadas... ...y para ello contamos con el presidente de la Casa de Andalucía... ...Juan José Jaimez. muy buenos días... ...buenos días... ...pues cuál es el balance que realizan... Pues un balance yo creo que ha sido bastante bueno. Había mucha influencia de gente, como usted bien ha dicho, no ha habido incidentes ninguno. Y yo creo que de las últimas romerías ha eh, sido una de las, de las mejores, de las que más influencia de gente ha habido. Que llevábamos ya muchos años que no había tanta influencia así de gente. Si sí, había ganas de celebrar el rocío en Elche y sobre todo en la zona del viejo pan, molino, en el pantano. ¿Qué crees que ha sido las causas por las cuales ha habido tanta participación y éxito de organización? Bueno, yo las causas que creo que la gente yo creo que tenía ganas de, ya llevábamos algunos años arrastra, arrastrando ahí lo de la pandemia y eso y el temor. El año pasado también había un poquito de temor por juntarse por, y este año yo creo que ha sido ya el, el digamos, el, el no tener miedo ni a la, ni al COVID, ni a la, tener que ir con mascarilla, ni a resultar, ¿no? Ni a, ...y agruparnos, ni nada de eso... ...y eso ha hecho también mucho para eso... ...y luego pues, a ver... ...nosotros pues hemos estado trabajando... ...para eso, para, para unirnos... ...para que todos estemos en una hermandad... Que, ...que seamos todos y trabajar todos juntos... ...y juntos con las peñas ...juntos con el Ayuntamiento... ...es decir que, sea varios factores. ¿Qué fiesta era la que habíais preparado?... ...cuántas casetas había... ...y cuáles han sido los actos más multitudinarios... ...del fin de semana? casetas, pues casetas, había doce doce trece casetas y los actos más multitudinarios pues como siempre la misa que hacemos de romero y posteriormente luego eh, un grupo que estuvo actuando estaba la planada del pantano estaba aquello estaba lleno la gente lo cogió la, con ganas mucha aceptación el bar también ha funcionado ahí ...bastante... ...para la gente que sube... ...y luego pues como siempre... El, ...el tradicional salto a la reja... ...que nosotros hacemos allí... ...entonces pues y luego... ...la procesión que hemos hecho... ...y había muchísima gente... ...todo esto en la zona del pantano... ...y qué me cuenta de la romería... ...tanto la ida para la vuelta... ...la del de domingo por la tarde... ...el regreso a qué hora... ...llegaron ustedes... ...al Sagrado Corazón de Jesús... ...y supongo que se vería el cansancio... ...en el rostro de muchos de los participantes... ...pues sí, hombre... ...la subida como siempre... La subida la coges con ganas, la coges con fuerza, vas, eh, te crees que eso no se va a acabar nunca, que eh, yo qué sé, vas con alegría y con... a subir allí, a hacerlo todo y vaya, que vas con fuerza. Claro, la bajada, pues como siempre, la bajada es complicada. La bajada, mucha calor, ha habido muchos costaleros, no hemos tenido problemas para bajar ni ni nada, pero sí eh, calor, ya el cansancio de dos días, porque nosotros eh, el jueves estamos allí preparando cosas, toda la semana, esta cuesta tarde, te levantas, te tienes que ir, eh, allí otra vez, en fin, que preparar muchas cosas, y claro, eso ya al, al tercer día ya el cansancio ya se nota, aunque lo llevamos bien, pero se nota. Y la, y la bajada, pues claro, salimos a las 5 de la tarde y a las 11 de la noche, fue pues, cuando lleguemos al corazón de Jesús. Y claro, normalmente el cansancio eh, agotado. La gente joven menos, pero gente como yo, yo lo he notado bastante. Pero bueno, ahí estamos. Claro, ahí están ustedes, porque el Rocío es cierto que es la fiesta más multitudinaria y la más destacada de todas cuantas preparan al año, pero ¿ahora qué?, ¿Qué le queda por hacer a la casa de Andalucía en lo que resta de año? Pues yo creo que vamos a seguir en la misma línea, y vamos a seguir trabajando el año que viene, pues será mejor y haremos pues como yo digo, avanzar y que toda la gente disfrute y que todo sea más o menos para todos. Y, y preparar cosas y sorpresas para todos los años que haya gente que quiera subir y, y, y que vaya con nosotros y, y apuntarse con nosotros y que suba al pantano, que está muy bonito. Pues con, con ese objetivo ustedes continúan manteniendo la devoción a la Blanca Paloma. Gracias Juan José Jaimez y enhorabuena por la organización de la última romería. Pues muchas gracias a vosotros por todo lo que nos ayudáis y nos... Eh, No pregonáis por el todo el pueblo y eso es para agradecer. Mucho. La Glorieta con Rosmaría Alonso.